Sí, ese que has roto y has esparcido en mil pedazos. <risas> Style of d i a n una canción del 87 que fíjate se llevó una nominación al Grammy a la mejor voz pop femenina. Es ella Style of Diamond. Las cinco y cinco minutos. Bueno, como no hay segundas oportunidades para primeras impresiones, si hoy es la primera vez que nos sintonizas, esperamos no defraudarte. Hasta las ocho, las i en t e Canarias. Oh, oh, oh, oh. El lugar donde nos reunimos los amantes de la buena m ú s i c a Leo Garriga y Víctor Álvarez, y hoy nuestra querida compañera Estefanía Vega para ponernos al día con la información puntual. Bueno, ya sabéis que luego os d e s a r r o l l o un poquito el tema del día, pero así para ir avanzando y ¿eh? para hacerlo s e n maría y haciendo boca, ¿eh? os voy a adelantar un poquito. Hoy lo que queremos es que nos cuentes cuando te has querido el hacerte el joven ¿eh? <ríe> y te ha salido mal. Tenemos vías de contacto que son nuestro WhatsApp, que es el 606-712-658, y además nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si nos quieres dejar tu mensaje por escrito, porque eres tímido, tímida, pues no hay problema, yo te lo leeré, ¿vale? ¿Cuándo te has hecho el joven y te ha salido mal? Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. Hola, esto es j i m e r a Choir. Lunes a viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Canarias. r e y k s con Rey García. Te acompañamos en la vuelta a casa. t h e r e s a b e r y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 Brother o l u I'm Louie, Louie i in love, set to free, oh she's only looking to me Only love breaks a e heart, brother Louie Louie Louie Only love's paradise, oh she's only looking to me Y los dos alemanes con más chispa y más salero del mundo. Los tipos de Sherry Sherry Lady, de Yomahai O My Soul. Y por supuesto, esta canción que nos encanta. Nos pone las pilas, nos pone de buen humor. Se llama b r o t h e r Louis. el refrán que más sabe el diablo por viejo que por pellejo y el pellejo no sé cómo lo tendréis pero algunos por aquí ya llevan días peinando canas eso los que no se las tiñen y los demás jugamos al despiste y cuando para nuestro cumpleaños nos preguntan cuánto cumples s、sí, i oye veinte, si v e i n t en v e i t e en cada pierna <ríe> y como no cuela pues nos metemos en cada situación y montamos cada escenita que p a que y es que a nuestra edad bueno Vosotros, que yo estoy hecho un chavalín. Los experimentos mejor en casa y con gaseosa. Por eso hoy, y si la memoria no te falla, queremos que nos cuentes cuándo te has querido hacer el joven y te ha salido mal. ¿Te marcaste un barco y o te t e caíste de la barra y te rompiste la prótesis de cadera? ¿Te a p u n t a s t e a un maratón de zumba y a los 15 minutos te fuiste a casa zumbando? ¿Te ha salido m a Hoy tenemos con los amigos de La Vida Es Bella un pack que se llama, ojo, el nombre lo dice todo, ¿eh? Experiencia Gourmet. Seguro que eres un gourmet de primera y estarás dispuesto a invitar a alguien para que te acompañe a pasar un fin de semana fantástico. Nosotros nos hacemos cargo de todo, ¿eh? Líneas de contacto 606-712-658 y nuestras redes sociales. Búscanos como PlayKiss-S. -est. Te estamos esperando.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 Y Kiss con Ricky García. Bueno, momento para pasar ahora un rato íntimo y agradable con John Lennon. Y es que hoy hace 50 años el mundo conoció Imagine, el himno a la paz creado por John Lennon y Yoko Ono incluido en el icónico álbum del mismo nombre. La pareja puso notas a su sueño de un mundo mejor y sus acordes se convirtieron en una de las canciones más famosas y queridas de la historia de la música. Es una melodía que ha sobrevivido 50 años, un himno a la paz que nos ha acompañado en momentos de dificultad y unido en el deseo de una vida más justa y mejor, ¿verdad? En su aniversario de oro, reimaginado y tocado por la magia del compositor Hans Zimmer, volvió a sonar haciéndonos de nuevo soñar en la inauguración de Tokio 2020. Fue este verano pasado q u los Juegos Olímpicos. Del COVID. Si me permites, vamos a tener ahora tres minutos en los que te invito a soñar. God. Thank you. せや。 何が何が何が何が何が何が Peace. <laughs>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 Dreams, tomorrow I will change. A viernes de 5 a 8,、yeah. una menos en Canarias. Ajá, s、oh. con Ricky García.、Oh. En Canarias, en directo desde el estudio 5 de XFM para todo el país, tu show vespertino favorito, por supuesto, en el que participas tú, porque hoy queremos que nos cuentes cuándo te has querido hacerte el joven y te ha salido mal. Saliste todo chulo a pedalear 40 kilómetros, ahora tienes una eléctrica. Te compraste un deportivo y a los 15 días ya no tenía punto en el carnet. Raúl desde Barcelona. Pues cuando me quise hacer el joven y no me salió muy bien. s í Fue hace poquito hablando con mi sobrina. ¿Sí? Le digo, es que tu tío es un carroza. Se me quedó mirando toser y me dijo, ¿qué es un carroza, t í o <risa> O sea, todavía estoy llorando en las esquinas. Pues como le digas que te ha sido de Guate, que a bailar con el consorcio pensará que le estás hablando en Klingon. <risa> José Fernando desde Marrachí en Mallorca. Hace unas semanas estaba jugando en el parque con ¿Sí? mis nietos. ¿Sí? Tengo 57 años. Y resulta que mi mujer me estaba diciendo: No corras tanto, no corras tanto. Que tú ya no estás para estos trotes. Y yo, por hacerme el chulito, me voy, y corriendo sale la pelota por, por encima de, de la valla. Y por hacerme el chulito, para pa dejarla como mentirosa, pego un salto como si tuviese 18, se me enganchó la o t a En la, en la valla me pegué un talegazo. Madre de Dios, qué talegazo. Yo creía que, que, bueno, creía que me rompía todos los huesos.、Eh, me levanté, vamos, como una gacela, pero intentando demostrar que no me había hecho daño, pero iba arrastrando la pierna que vamos, digo, encima todavía me voy a llevar la bronca. Todo por chulito.、Eh, ya, ya no s sé, e tiene el mismo poder, pero bueno, a veces lo intentamos. No vamos a preguntar cómo tienes la pierna, pero ¿y la vista? Porque estarías un rato buscando la dentadura, ¿no? <risa> Hasta las 8, o las 7 en c a l a r i a s El show de la tarde en Kiss. Todas las tardes en Kiss, Ricky García. Ricky.、Right. Dream how hard I got it. Stay out o f my shoe. s If you know that's good for you, the heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every. En Canarias, te acompañamos en la vuelta a casa.、En、la vuelta a casa. Le, a Kiss. le, le, le, le, le, con Ricky García. Con Ricky García. Bailando, me paso el día bailando. Y los vecinos, mientras tanto. No、l o c なさい。 もう一回。 d El ojo, o ¿eh? b a a i l n d Alaska、bailando. y los pegamoides con bailando, como no rescatando esos temas made in Spain que tanto nos gusta cantar y, sobre todo, bailar en directo. Bueno, a la vuelta, vamos a felicitarle el cumpleaños al creador de una canción que se llama Sitting on the Dock of the Bay y vamos a escuchar. ¿Tú conoces el tema Gunstar's Paradise de Colio, verdad? ¿Sabías que la versión original es de Stevie Wonder? Luego te pondré un trocito de la original. Ahora llega e s t e f a n i a v e g a con las noticias. ¿Estarás aquí a la vuelta? Esto es Kiss.